Adelanto de un nuevo capítulo de Funes el Memorioso Sistema Carcelario Argentino Una deuda de la democracia A principios de esta semana hablamos con Hugo Lobo sobre el Luna Park que se viene para Dancing Mood y esta noche a las 3.30pm ...tendremos un mini recital... ...con lo nuevo de la banda... ...vamos a presentarte... ...el segundo CD... ...del Cuarteto Covelio... ...llegaron... ...va a sobrevolar... ...por todo el programa... ...la historia... de Nito Mestre en el día de su cumpleaños, 3 de agosto de 1952. Le vamos a contar qué está haciendo el dúo Dallas Ponce en el Festival Blues al Río 2013 en Guayaquil, en Ecuador. En la Agenda Musical te vamos a presentar la programación de Espacio Tucumán Desde Leopoldo Odessa a Verónica Condomí Pasando por el Charango en Trío y Federico Abulle Toda la programación de Espacio Tucumán para la primera mitad del mes de agosto Y en historias de un día como hoy Los tangos de Celedonio Flores Nació el 3 de agosto de 1896 Comienzan cuatro horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir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 De 2013 La temperatura para Capital y alrededores 9.4 La humedad del 76% La visibilidad óptima 10 kilómetros ¿Qué indica el pronóstico del tiempo para hoy? Una mínima de 5 Una máxima de 14 Y según el extendido No habrá paraguas en Capital y Gran Buenos Aires Entre domingo y martes El domingo una mínima de 4 Una máxima de 16 El lunes 7 y 19 Y el martes 6 y 18. Te recordamos las vías de comunicación 53546655 nos encontrás en Facebook como Prohibido amenazar. Para escucharnos a través de internet www.radiom750.com punto A. Y arrancamos como siempre, vendiéndote el final. La última media hora del programa de hoy estará dedicada a la música de Dancing Mood, pero al modelo 2013, a las composiciones propias. Explosiones K. en el mini recital de esta noche, Dancing Mood, pero solamente la banda modelo 2013, con las creaciones que van a ser estrenadas sobre el escenario del Luna Park en pocas semanas. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Aquella manzana del barrio de Palermo Viejo estaba bendecida por algún dios que tuvo que ver con la música. En 1913, el 3 de agosto, nació el Mono Villegas. A la vuelta, un año después, nació Adolfo Ábalos. Y tres o cuatro casas más allá, nació Aníbal Troilo, también en 1914. ¡Qué bárbaro! Puedo resumirte un montón de cosas que tienen que ver con la vida del mono. Esencialmente el hecho de, a ver, un padre que fue una suerte de busca profesional, escribano, abogado, dentista, y que terminó sus días en la riña de gallos. Vaya uno a saber si tenía alguno de estos títulos, ¿no? La vieja murió muy joven, cuando el mono tenía nada más que seis meses, y fue criado por sus tías y por eso él solía decir que nunca, en ningún aspecto de su vida, había tenido límites, mucho menos a la hora de posar sus manos sobre las teclas de un piano. Puedo contarte un montón de cosas, pero me parece que lo mejor es que el cuchileguizamón nos diga, ¿quién fue el mono Villegas?, Enrique Villegas fue un extraordinario músico argentino Su actividad como pianista es conocida en el mundo entero Y allá en Buenos Aires Era un hombre muy curioso y amigo de la gran música Es el primer ejecutante de Rabel en el Teatro Colón de Buenos Aires Tocó el concierto para la mano izquierda La música contemporánea lo contaba en uno de sus mejores oyentes y comentaristas. Y fue además un gran amigo, un gran jazzista y un hombre de la cultura popular, gran intérprete de zamba y de nuestra música tradicional. Éramos muy amigos, y bueno, les voy a contar una cosa, Una vez estaba yo tocando el piano y se acercó despacito Villegas y dice, ¿qué es eso que estás tocando tan lindo? Mirá, le digo, una balada que estoy haciendo, la estaba haciendo. Bueno, me había olvidado de si no éramos muy amigos, tocábamos con, con Manolo Juárez y él tocábamos solo piano, a veces intervenía Gandini intervenía Salgan, manolo juárez hacíamos tres pianistas siempre nos presentamos por bes dice es muy lindo me gusta mucho y se la toqué. no estaba terminada a los dos meses de esto se muere el pobre mono y entonces los amigos me dice escribirle algo al mono Y estaba pensando, pero ¿cómo le voy a escribir? Tengo que terminar esta balada que le gustaba tanto a él. Es la prueba por anticipado que la música que voy a hacer en su recuerdo le gustaba a él. Y me pareció hermosa la idea. Y la terminé a la balada que titulé Balada para el Mono Villegas. Hubo un hombre clave en la vida del mono Fue nada más y nada menos que Alberto Williams Williams fue el que lo dotó de alas Cuando él observó que en ese proyecto de pianista Había un tipo con un potencial increíble Él le puso alas Y más allá de formarlo en la música clásica lo metió en el mundo del folclore, del tango y esencialmente del jazz, que fue el gran camino por el que transitó el Mono Villegas a lo largo de toda su carrera. El Mono y Luna Azul. Si algo le gustaba era visitar el paraíso de la improvisación cada vez que estaba frente a, a su platea. Cuentan que una noche, como siempre, interactuó con el público. A ver, tiran un tema y sobre ese tema empezamos a yacear. Y entonces aparecían títulos que tenían que ver con el tango, con el folclore, le pedían partículas de una samba desde la cumparsita... Y un cancherito de la última fila se paró y dijo, a ver si te animás con el arroz con leche. El mono empezó a separar a todas las manos que aparecían por ahí. No, no, no, a ese lo quiero, al del fondo. ¿Qué querés? El arroz con leche. Después de una zapada que duró cerca de 15 minutos, arrancando con los acordes del arroz con leche, el teatro de pie volvió ovacionó a aquel mono Villegas de una de esas tantas improvisaciones vamos a escucharlo en vivo alguien le dijo arranquemos por caminito maestro y esto pasó Nació un día como hoy, pero de 1913. Murió en Buenos Aires el 11 de julio de 1986. El mono Villegas y su versión de Sobre el arco iris. cien años de su nacimiento el recuerdo del mono Villegas ¿alguna vez divagaste probar sin pupilas? ¿Cuántos son? 30, 40 somos generalmente con un pollo? Sí, porque no somos de comer mucho nosotros Borges y Álvarez ¿Y con, con qué consiste? de acá el patrullero, todos borrachos con los cuentes Y vamos con la primera Y ahí festejamos con el comisario, con los presos, con todo Pero Usted termina el año y empieza el año en cama Pero con los amigos ¿Verdad que usted no tiene vergüenza? Usted es un desvergonzado vergüenza es robar y no llevar nada a la casa hablando de vergüenza Ay, la saliva, 40 750 radio amm memoria libera cuando está prohibido amanecer es obligatorio empezar de cero. Prolido Amanecer En AM750 La semana que viene Julio Cobielo va a estar en este estudio Con su bandoneón Vamos a repasar su historia musical Y fundamentalmente vamos a hablar De este segundo disco De su cuarteto El disco que van a presentar El domingo 18 de agosto a las 22 En el CAF En Bustamante 764 Formación titular En bandoleón Julio Cobielo, en piano Nicolás Di Lorenzo, la guitarra de Alejandro Bordas y el contrabajo de Mariano Augustos. El segundo CD se llama Llegaron. Y hay un montón de material que vamos a desplegar a lo largo de la noche. Temas propios, clásicos de la década del 40, instrumentales, cantados. Arrancamos con este de Cobielo y Guerrero, cosecha propia del cuarteto. Y la quería. Oh, I'm going to be there. Estamos presentando el segundo disco del Cuarteto Cobielo, el que va a subir a escena el domingo 18 de agosto a las 10 de la noche en el CAF, en Bustamante 764 Arrancamos con las cosechas propias, con los temas que tienen que ver con, con el grupo. Ahora una sociedad muy interesante, la de Cobielo y Alejandro Gullot para armar Milonga Infernal. La banda y la voz de Alejandro para esta milonga el hombre caballo del hombre montado sus penas van sus ambiciones galopo infinito rebelde, que fatal el hombre caballo del hombre y aunque uno se asombre si el diablo se asoma se puede asustar le suena tan cruel que desgarre y el diablo se esconde debajo las pampas y baila las llamas milongas infernal Milonga, canción que te nombra Que corre tu tus y esconde en sus versos silencio y parrial Tristezas de los nubarrones Que lleven sus penas de mil aguijones sobre esta ciudad Milonga, canción que te nombra del hombre que busca, que busca y no encuentra Y se pierde por ahí El hombre, el caballo del hombre, montado en sus penas Van sus ambiciones, galope infinito, rebenque fatal El hombre, caballo del hombre, y aunque uno se asombre Si el diablo asoma, se puede asustar La escena, la escena tan cruel que desgarra el diablo se esconde Debajo de bajo la bajo las pampas y baila en las llamas Milonga inferna Milonga <risa> Milonga Canción que te nombra Canción que te nombra Que corre en problemas Que esconde en sus versos Silencio y barriar Gritosas de barrones Que llogan sus pena De mil habitones De estas faras Milonga Canción que te nombra Del hombre que busca Que busca y no encuentra Y se pierde Polar Estamos presentando, lo vamos a hacer a lo largo de toda la noche, este segundo disco del cuarteto Cobielo. Llegaron. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 En AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 48 minutos. La temperatura para Capital y alrededores 9,4. La humedad del 76% y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el día de hoy? Una mínima de 5, una máxima de 14. que indica el servicio meteorológico en el extendido? Sin paraguas, en Capital y Gran Buenos Aires, entre domingo y martes. El domingo, una mínima de 4, una máxima de 16. El lunes, una mínima de 7, una máxima de 19. Y el martes, 6 y 18. Restan 10 para la 1... Es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 7.50. Argentina avanza derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 76%, temperatura 9 grados, 4 décimas. Música El ministro de Justicia y Derechos Humanos aseguró que la fuga de represores estuvo planificada. Fue durante una conferencia de prensa que brindó para aclarar el escape de Gustavo Ramón de Marchi y Jorge Antonio Olivera Julio Alac confirmó que en adelante equipos especializados realizarán la evaluación de salud de los presos por delitos de lesa humanidad que se encuentran en los hospitales dependientes de las fuerzas. Como sabemos, los motivos esgrimidos por los dos militares condenados a prisión perpetua de 25 años por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad eran motivos absolutamente secundarios, que no merecían en absoluto el traslado desde San Juan a un eh, centro médico de alta especialización como es eh, el Hospital eh, Central Militar ubicado en el barrio de Palermo. Sin embargo, lamentablemente fueron trasladados por orden judicial al hospital Militar Central, en donde terminaron de perpetrar un planificado plan de fuga que eh, obviamente se va desarrollando, pero que las fuerzas federales de seguridad, Interpol, Migraciones y los organismos internacionales que tratan de ubicar y detener a las personas que se fugan de un país u otro están trabajando intensamente para dar con su paradero, proceder a la detención, reintegrarlo, si estarían fuera del país a nuestro país, si están en nuestro país, obviamente detenerlo y trasladarlo al centro penitenciario eh, correspondiente. Martín Insaurralde criticó la propuesta del macismo de crear una nueva carga impositiva. El candidato a diputado del Frente para la Victoria bonaerense se refirió al planteo de Mirta Tundis del Frente Renovador de crear un nuevo impuesto para otorgar el 82% móvil a los jubilados. Insaurralde recordó que los dos aumentos por año a los jubilados y pensionados que otorga la ley de movilidad jubilatoria la votó únicamente el Frente para la Victoria. Patria grande Se aprobó la ley a favor de las víctimas de violación en Brasil. La misma garantiza la atención médica y el apoyo psicológico a las víctimas en el sistema público de salud. Con la puesta en marcha del reglamento, los médicos de la seguridad social están obligados a informar a la mujer que es abusada sexualmente, que tiene derecho a abortar si se encuentra embarazada. pelota El árbitro Pablo Lunati sufrió un revés judicial. Es en la causa que le inició la AFIP por evasión tributaria y lavado de dinero al rechazarse la acción de Amparo para restablecer su clave fiscal, inhabilitada en marzo pasado. De esta manera, Lunati continúa sin poder trabajar en la Asociación del Fútbol Argentino por la observación que pesa sobre su clave única de identificación tributaria. raqueta Juan Martín del Potro pasó a la semifinal del ATP de Washington. El tandilense le ganó a Kevin Anderson por 7-6 y 6-3. De esta manera, jugará por un pase a la final contra Tommy Haas. Humedad 76%, temperatura 9 grados, 4 décimas. Tatiana Kuchnir. 7.50 avanza. Derecho a la información. Los oyentes queremos anunciarles el comienzo de un nuevo festejo de la radio. Se vienen las elecciones. La Se viene la, la votación radio. a los premios Éter 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. entras, te registras y elegís. Los premios de la radio. Los premios Éter siguen haciendo historia Y siguen premiando a los que hacen radio todos los días Tienes tiempo hasta el 20 de septiembre Premio Éter 2013 Reconociendo a la radio y a quienes la hacen feliz de terror El Exorcista El Exorcista Título original The Exorcist Director William Friedkin País Estados Unidos Año 1973 Guión. William Peter Blatty Basado en su novela Reparto Ellen Bresting Max Von Cito Lee G. Cobb Keita Wynn Jack McGrovern Jason Miller Linda Blair Música. Jack Nischel. Música adicional. Michael Field y Christoph Panderecki. Sinopsis. Wegan, es decir Linda Blair, es una niña que finalmente resulta poseída por el diablo. Recluida en la habitación de su casa. Sin nadie más a quien poder acudir. La familia necesitará de la ayuda de un exorcista... Que luche para liberar a la joven de los demonios que se han apoderado de ella El exorcista El exorcista Pelis de terror En AM750 Campana de Largada Prohibido amanecer Gustavo Campana Hasta las 4 en la m 750 Hoy cumple 61 años uno de los hombres más importantes del rock nacional a partir de esa segunda horneada que apareció a principios de la década del 70. Un hombre que construyó mucho desde lo grupal durante toda esa década, primero con su generis, después con Ponce Ugieco y finalmente con los desconocidos de siempre. Y a partir de los 80, el comienzo de una carrera solista que fundamentalmente lo tiene a él, con mucho brillo en su presencia y con mucha oscuridad en sus ausencias, que no fueron pocas, y que de alguna manera lo relegaron a un lugar... A ver, lo bajaron del podio, si se quiere, en esto de hacer el, el recuento de los supuestos exitosos del rock nacional. Yo me niego a hablar de un tipo a la sombra de Charlie, Aunque, por supuesto, no cabe ninguna duda, Charlie era el creador y, y había un porcentaje, una altísima cuota del brillo de Juy Jenneris que pasaba por la voz de, de Nito. Después Nito, por distintos motivos y en algunos casos por, por situaciones personales, fue separándose de ese brillo. Y esas etapas de luz y oscuridad fueron demasiadas. Y ese ir y venir Por ahí algunos lo perdieron de vista Otras generaciones no entendían bien De qué se trataba ese tipo que volvía ¿Qué había hecho? ¿Quién es? Pero uno que conoce todo el recorrido No tiene más que Que elogios Para un personaje clave De, de la historia del rock nacional No me cabe en eso en ese sentido ninguna duda Vamos a comenzar a recordarlo con un material que lo enojó bastante a Charlie Un disco de 1993 Cuando Nito se fue a Estados Unidos con un montón de partituras de Sui Generis no, Le pidió permiso a Charlie y grabó nuevas versiones de canciones de Sui Generis Dime quién me lo robó y aprendizaje De aquel trabajo de Nito, Nito canta Sui Generis de 1993, porque hoy, hoy cumple 61. to mm -hmm. me mm -hmm. Chau encendiendo las lecciones para la historia musical de Nito Mestre va a estar sobrevolando la madrugada de hoy, porque Nito hoy cumple 61. Gustavo Campana de 0 a 4. Prohibido amanecer. Cuando estuvieron aquí Viviana Dallas y Marcelo Ponce, estuvimos hablando y mucho sobre El gran festival de blues que se arma en Guayaquil, en Ecuador Y hablamos sobre esa movida tan, tan particular Que tiene el blues ecuatoriano Más o menos con 10 o 12 bandas de muy buen nivel Y bueno, quedamos en, en reencontrarnos una vez que peguen la vuelta Ayer nos comunicamos y ya están en Buenos Aires Creo que mañana por la tarde Así que la semana que viene seguramente Vamos a tomar algún contacto con ellos a través de su presencia o, o vía telefónica para que nos cuenten cómo es ese festival latinoamericano con presencia colombiana, brasileña, chilena, uruguaya, argentina, que tiene, insisto, como anfitrión a un grupo de bandas ecuatorianas que suenan muy bien y que hacen blues de altísimo vuelo. Si sí hay algo que me quedó de, de aquella muy buena charla con los Dallas Ponce es el hecho de encarar el gospel y el blues como música folclórica sin fronteras y esencialmente teniendo en cuenta eh, la negritud de, de su origen, ¿no? Cantos que tanto tienen que ver desde lo religioso o a través de la protesta social con la esclavitud en el sur de, de los Estados Unidos. ¿Cómo sonaban los Dalas Ponce? ¿Te acordás? Sometimes I Sometimes, Sometimes. voz, la enorme calidad interpretativa de Viviana Dallas, haciendo, señor, yo simplemente no puedo dejar de llorar, uno de los clásicos del gospel. Eh, te decía, estuvieron en Ecuador, cantaron en el Teatro Sánchez Aguilar, por la Argentina fueron tres bandas, las Jochis y Hernán Taminini, la Tijuana Blues y Dallas Ponce. Después, te decía, gente de Chile, de Brasil, de Colombia, y fundamentalmente, las bandas ecuatorianas, para hablar de toda esta experiencia que no es la primera, ellos repitieron este año yendo otra vez eh, al Festival Blues al Río en Guayaquil, repitieron esta experiencia tan particular que se da en este Festival Latinoamericano de Blues, donde fundamentalmente, y esta era una de las grandes preguntas, parece que hay una especie de sonido bluesero latinoamericano que están ...difícil de, de lograr, que se logró en, en otros géneros, como puede ser el, el rock... Hay un, ...hay un rock latinoamericano, hay un sonido que tiene que ver con Latinoamérica... ...y es mucho más complejo hasta el momento que suene un blues al estilo latinoamericano... ...porque obviamente casi todas las bandas que han nacido en cualquier punto del continente... ...tienen un puente de conexión con el sur de los Estados Unidos que todavía no lograron romper. Y entonces se parece todo demasiado a, a lo que viene de allí, más allá de, de las bandas que, por supuesto, le fueron dando, sobre todo al blues en castellano, que es donde más nos hemos separado de aquello, pero cuando hablamos de, de blues en inglés, hay todavía un puente que no logramos romper, no logramos armar un blues que suene como como suena, qué sé yo, desde el blues de Manal con con con todos los aromas del sur del Gran Buenos Aires, todavía no no aparece esa movida que en inglés se desembarase de aquella de aquella historia. Un poco más de Viviana Dallas, de Marcelo Ponce anticipando su nueva presencia aquí en Provido aparecer la semana que viene para contarnos de qué se trata Blues al río. Where's my oh. mother? the Lord and where she's gone, now she's up in the kingdom of glory, shouting round the throne, Lord, I'm traveling. Estabas escuchando a el grupo Dallas Ponce Con Viviana Dallas en voz Con Marcelo Ponce dirigiendo todo lo musical Vamos a hablar con ellos seguramente la semana que viene También sobre eh, el Afro American Music Estuvimos profundizando un poquitito sobre eso Cuando nos visitaron por primera vez Tiene que ver con la única escuela que existe en Buenos Aires Para meterte en profundidad en la historia de la música musical afroamericana. ¿Mm? Realmente son eh, un dúo que yo creo que son un viaje al sur del Mississippi, son esos blancos que se han metido en la negritud de la música que llegó del África al continente americano y que a través de la esclavitud muestran todo su, su dolor, el dolor de los algodonales, ese dolor que nace con con el blues y que se transforma en la, en la religiosidad a través de del gospel. Bueno, nada, estuvieron en Ecuador, vamos a hablar con ellos muchísimo sobre esa movida latinoamericana que por lo menos no tiene tanta repercusión en Buenos Aires y que sí tiene mucha repercusión en el Pacífico ¿Qué pasa en cada uno de los encuentros de Blues al Río en Guayaquil, en Ecuador? Hasta las 4 Prohibido Amanecer En AM750 Celedoño Flores no fue uno más. Celedoño tiene un montón de particularidades en aquel tango de principios de la década del 20. Pero particularidades que a esta altura del partido son absolutamente imbatibles. El tipo arrancó casi adolescente a armar lo mejor de su repertorio. Y esto realmente es un dato absolutamente increíble. Nació un día como hoy, pero de 1896 Y se fue sobre finales de la década de oro del tango en la Argentina A finales de julio de 1947 Pero insisto, casi lo más importante de toda su obra Tuvo que ver con haber descubierto en su adolescencia Cómo podía comenzar a amalgamar Esa conjunción del castellano con el lunfardo Y así nacieron cosas brillantes, como Mano a Mano, que fundamentalmente eh, lograba lograba Gardel, lo, lo relanza en la década del 50, Julio Sosa, y por supuesto se transformó en un clásico de, de todos los tiempos. Les doy tres tangos, porque allí está quizás resumido toda la obra de Celedonio. Viejo Smoking, por Gardel, mano a mano en la versión de Julio Sosa y Mala Entraña, versión de Rubén Juárez. Campania como el cotorro va quedando despoblado todo el lujo en la catedrera compadreando sin colchón y mira este pobre mozo como ha perdido el estado amargado pobre y flaco como perro de botón poco a poco todo ha ido de cabeza para el empeño se dio juego de pineta y hubo que echar el cielo a dar solo vos te vas salvando porque para mí sos un sueño del que tira a Dios que nunca te vengo a despertar el viejo smoking de los tiempos en que yo también tallaba cuantas papus agaraba en tu solapa lloró solapa que con su brillo parecen que encandilaba y que donde iba sentaba me fama de gígoló. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado emplendor. No me arrepiento del duerto ni los años que he tirado, pero ya volverme solo, sin amigos sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir, Vas a ver que un día de esto te voy a poner de almohada Y tirago en la cacerera me voy a dejar morir Viejo smoking cuantas veces La pilongraba papa El brillo de tu solapa La estuca y carmín mancha Y el mi hablante de gozo, cuánto santos te amaro. Cuánto ticas en mi de guapo, de mi fama te jorolo. Yo he en mi tristeza, hoy te voto y veo que sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenches cuando vos, pobre, percantas Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, a la vida te ríe y canta Los morlacos de ese los tiras a la marchanta Como juega el gato maula con el mísero ratón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 Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acaba la tenga pesos duraderos que te abracen las paradas con camillos milongueros y que digan los muchachos, oh, es una buena mujer y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo acordarte de este amigo y de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue por la ocasión Te criaste entre maleros, malandrines y matones Entre gente de avería desarrollaste tu acción Por tu estampa en el suburbio florecieron los galcones Y lograste la conquista de sensibles corazones Con tu prestigio sentado de buen mozo y de varón Mezcla rara de magnate nacido entre el sabanaje vos sos la calle Florida que se vino a la Raval compadrito de mi barrio que solo cambio de traje y en si te veo mirándote a personaje que sos un misto jaulero con berretín de zorra Manaldirín En la carpeta te timpeaste de un viabazo Encaudal con que tu vieja pudo vivir todo un mes Impasible ante las dichas en las noches de corazo O en el circo del Palermo Cuando ataco y el honcaso te perdés por un pespueso Todo el vento que tenés Y es por eso que aséntate tu cartel de indiferentes insensible a los halagos de la vida y el sufrir Se morió tu pobre madre Y en el mármol de tu frente Ni una sombra, ni una arruga Que deschavara en los puentes Que tu vieja no fue un perro Y que vos sabés sentir Pero al fin Todo se acaba en esta vida rastrera ...y se arrugan más derechos y lo tiran a doblar... ...vos, que sos más estirado que el tejido de fiambrera... ...y Dios que no te cae la mala racha juguera... ...que si no, como un anambe te voy a ver a arrollar... ...tres tangos para resumir toda la obra de Celedonio Flores... ...viejo smoking, mano a mano, mal entraña Gardel... Julio Sosa y Rubén Juárez. Porque nació un día como hoy, en 1896, en Villa Crespo, en esa geografía tanguera que nos dio a Paquita Bernardo, que nos dio a Osvaldo Pugliese. Murió allá por 1947, después de haber sufrido en carne propia la censura del 43, aquella que arrancó sacándole de cuajo todas las palabras que tenían que ver con el lunfa, a los tangos de la época y lo hicieron de tal manera con los tangos de Ceredonio que él solía decir que ya que ya no le pertenecían Ceredonio Flores nació un 3 de agosto pero de 1896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 de todo el programa de hoy arrancamos con aquel disco de 1993 Nito le canta a Sui Generis aquellas versiones que él grabó en los Estados Unidos y nos vamos a ir ahora al repertorio de Por Sui Gieco. primero Tu alma me mira hoy y después una versión de La colina de la vida que era parte de ese único disco de Por Sui Gieco Pero grabada ya cuando Nito era solista Junto, nada más y nada menos Que a Mercedes Sosa Casi nada me resulta pasajero Todo prende de mis sueños Y se acopla en mi espalda Y así subo Muy tranquilo en la colina de la vida Nunca me creo en la cima o en la gloria Ese es un gran fantasma Creado por generaciones pasadas Atascada en el camino de la vida duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno la realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría un dios de fantasía la guerra y la poesía Recorriendo la historia musical de Nito Mestre Tu alma me mira hoy Por su ejeco Y la colina de la vida de León Que era parte del repertorio de Por su jeco, Pero en este caso Con Mestre En su carrera solista en los 80 Acompañado por Mercedes Sosa Tiempo de noticias en AM750 Y 50 en 750 Argentina avanza Derecho a la información 50 minutos. Humedad 78%, temperatura 8 grados, 8 décimas. Juan Cabandié dialogó con vecinos de Parque Chacabuco. El candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria por la ciudad de Buenos Aires, caminó y repartió volantes a distintas personas a quienes les explicó el proyecto del partido. Durante la recorrida, también participaron el candidato a diputado, Alex Freire, y la segunda candidata a senadora, Paula Español. Gracias. El boca de urna se podrá difundir por las redes sociales. El director nacional electoral, Alejandro Tulio, explicó que las cuentas de Twitter y Facebook no están reguladas, por lo cual no están alcanzadas por la veda electoral. El funcionario nacional informó que a las 21 del domingo de elecciones se empezarán a difundir los primeros resultados. La reunión por el conflicto de la línea B continuará el martes a las 10. El encuentro entre representantes de los trabajadores del subterráneo y el gobierno porteño no arribó a un acuerdo y seguirá la próxima semana. El secretario general de Svase, Roberto Pianelli, expresó que hubo un avance en lo que respecta a las comunicaciones. Mientras tanto, las formaciones continúan realizando el recorrido entre Alem y los Incas. Pelota Independiente debuta en la B Nacional. Será a las 16.10 frente a Brando Adrogué en el Libertadores de América. También se enfrentarán Talleres y Sarmiento y Ferro contra Boca Unidos. Daniel Pasarela adelantó que River renovará el contrato con Ramón Díaz. El presidente del club de Núñez reconoció que la semana que viene se reunirán con el técnico para ofrecerle que continúe en la institución por considerar que hasta ahora hizo un buen trabajo. Fue durante la presentación de los nuevos refuerzos Carlos Carbonero, Jonathan Fabro Teófilo Gutiérrez y Osmar Ferreira Vamos a juntarnos En la próxima semana Con Ramón y con sus representantes Para renovar el contrato del mismo Y que continúe este trabajo que ha iniciado Con River, en el cual nos parece Muy serio, muy responsable Creo que ha hecho un gran campeonato El pasado, hemos salido sus campeones Y me parece que ahora el equipo Se reforzó bien, aparte le ha dado Muchas posibilidades a los chicos de las divisiones inferiores, están jugando muchos de ellos en el equipo, otros alternan y creo que ese proyecto que está tratando de darle al, al equipo nos convenció para alargar el contrato. Humedad 78%, temperatura 8 grados, 8 décimas. Tatiana Kuschnik. AM750 avanza. Derecho a la información. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. ...siempre te decimos que muchas salas... ...son algo así como garantes de su programación... ...porque tienen historia, porque tienen pasado... ...porque fundamentalmente marcan una, una línea muy muy coherente... ...a la hora de elegir artistas y, y espectáculos para darte... ...y dentro de esa línea coherente... Eh, ...está Espacio Tucumán, Suipacha 140... ...donde la gente de la provincia de Tucumán... ...aquí en, en Buenos Aires... Ofrece realmente espectáculos de, de muy buena calidad. A ver, vamos a ir agendando. Y en algunos casos vamos a ir dando pruebas musicales de, de lo que vas a ver si te acercas allí a Suipacha al Cien. El jueves 8, 8 y media de la noche. Jueves 8 a las 20 y 30. Leopoldo Dessa con su teclado junto al trío Triura. Leopoldo Dessa lo tuvimos aquí en la mesa de prohibido amanecer junto a culota ellos son un dúo que hace folklore desde un lugar muy muy yacero el teclado de, de Leopoldo Desa la trompeta de culota un matrimonio muy particular porque realmente no hay no hay antecedentes de, de teclado y, y trompeta para meterse en las entrañas de, del folklore argentino te acordás cómo sonaba Leopoldo Desa a ver nostalgias tucumanas. ...le sigo contando la programación... ...del Auditorio Espacio Tucumán... ...Zupacha 140... ...para la primera mitad... ...de este mes... ...el viernes 9, 20 y 30... ...tenés Noche de Charanguistas... ...El Charango en Trío... ...y Federico Abullé... ...a ver... ...la cosa se divide en dos... ...por un lado la música del Charango en Trío... ...Juan Pablo Gau en guitarra... ...Fidel Guingui en aerófonos... ...Andinos y percusión y Patricio Zullivan en charango más Federico Aguillé que es un artista plástico que trabaja en vivo todo tipo de motivos andinos junto con la música del charango en trío como suena charango en trío un sol Seguimos con la programación de Espacio Tucumán. El martes 13, 20 y 30, Claudia Chucair va a presentar su nuevo CD, El Cielo Adentro. Después el jueves 15 también a las 8 y media de la noche, Pinta Bambú con su espectáculo de danza. Y el viernes 16 a las 20 y 30, Verónica Condomé. Verónica Condomí y La Puerta del Sol Para terminar de redondear esta invitación Para Espacio Tucumán pacha 140 Te dimos la cartelera De la primera mitad del mes de agosto Por algo hay que empezar Empezamos de cero Hasta las 4 prohibido amanecer en AM 750 en la primera hora del programa de hoy comenzamos a presentarte el segundo disco de el cuarteto covielo llegaron dijo que va a ser presentado el domingo 18 de agosto a las 22 en el CAF Bustamante 7, Y te dijimos que es una mixtura de, de temas y fundamentalmente de orientaciones que tiene la banda Temas propios clásicos de la década de oro Y algunas cositas como eh, perlitas haciendo a Zita Rosa y cosas por el estilo Comenzamos con los temas propios Y ahora vamos a ir a la década de oro A Piana y Manzi, a Troilo y Cátulo Arrancamos con De Barro, de Piana y Mansi, con la voz de Alejandro Gullot, el cuarteto con covielo. Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito y pasan mientras medito las horas perdidas, los solos marchitos. Vuelven tus ojos queridos en el espejo de barro Fantasmas de mi cigarro, reproche y olvido, conden y perdón Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día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 Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarro recién sé que son de barro el desprecio y el rencor y el encontrarte perdida entre cigarro y cigarro sé que todo fue de barro de barro mi vida Romeo amor Ahora nos vamos a Troilo y Cátulo Castillo una canción la versión del cuarteto Covielo de aquel tema que tuviera pero versiones inigualables como la del Polaco ahora en la voz de Mariano Masé La copa del alcohol co la delfina En el final Tu niebla bodegó Monótono y fatal Me envuelve en un Con un vapor de tango Que hace mal A ver, mujer Repite tu canción Con esa voz Dancosa De metal Que tiene olor a ron Tobaco de carcal Tiene gusto a miel Tu corazón Una canción Que me mate La Que me duerma, que me aturda Y en el filo de esta mesa Vos y yo Los vos en curva, Los dos encurda y en la pena sencilla que me da la borrachera yo te pido cariño que me cantes como antes despacito despacito tu canción una vez más La dura desventura de los dos Nos lleva el mismo rumbo Siempre igual Y es loco de naval El viento de tu voz Que silba la tortura del final A ver, ver un poco más de Y ciérrate esa bata de percal Ví tu corazón el nudo el cristal Temblando al escuchar esa canción Una canción Que me mate la tristeza Que me duerme, que me turga Y en el filo de esta mesa vos y yo Los dos encurra Los dos encurra na sensible que me dá la borrachera su vestido cariño torto que me cantes como antes despacito despacito Te seguimos presentando el último disco del cuarteto Cobielo En este set agarramos clásicos de la década de oro De barro, de piano y mansi Y una canción de Troy cátulo Cuando está prohibido amanecer Es obligatorio empezar de cero Prohibido Amanecer En AM750 Dijimos cuando comenzamos a hablar de Nito esta noche que la década del 70 fue la década grupal. Sui generis, por su gieco, los desconocidos de siempre. Y a partir de principios de la década del 80 comienza un tiempo solista que realmente le dio mucho brillo a Nito, por lo menos en la primera mitad de, de esa década. De ese momento... Este hombre que hoy cumple 61, dos temas, hoy tiré viejas hojas y como aliento de mi vida. mentas tormentas me asustan E as calmas dan... hito en el programa de hoy porque hoy el hombre está cumpliendo 61 hoy tiré viejas hojas y como aliento de mi vida campana de largada prohibido amanecer. gustavo campana hasta las 4 en la m 750. sabes que Funes el memorioso temporada 2013 está ligado al recuerdo de los 30 años de democracia, la Argentina 1983 hasta la Argentina del presente. Trabajamos con Marcia Paradiso, autora del documental Lunas cautivas, historias de poetas presas. Un gran disparador que fue meternos en el pasado pero en el pasado reciente del sistema carcelario argentino y entender por qué es una de las grandes deudas pendientes que tiene este nuevo periodo democrático con nosotros mismos te adelanto que lunas cautivas es un documental que lo podés ver en estos momentos en el gaumont de jueves a miércoles a las 15 y 50 y a las 21 y en el cosmos de jueves a domingo a las 17 ese fue un gran disparador realmente tomamos muchos audios de ese documental y una larga charla con con Marcia pero fuimos a buscar causas de todo tipo al pasado y con esas causas fuimos construyendo algunas respuestas que tienen que ver con el presente Adelanto de Funes el Memorioso, lo podés escuchar completo hoy a las 23. El capítulo tiene que ver con la historia de nuestro sistema carcelario y una deuda de la democracia. Capítulo 1, porque serán dos entregas. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013. Sistema Carcelario Argentino. Una deuda de la democracia. Uno de los campos minados más terribles que la última dictadura le dejó a la democracia fue el sistema carcelario. Unidades y comisarías transformadas en centros clandestinos de detención en todo el país moldearon en los 70 a la generación de oficiales que ocupó puestos de conducción a partir de mediados de la década siguiente. Pero en los 30 años de democracia, el sistema solo admitió modificaciones muy leves. Los cambios más profundos se dieron en la infraestructura que se pensó y se levantó sobre el imperio del Estado de Derecho. Pero lejos de ser la regla, estos espacios sólo marcan la excepción. Se puede planificar otro destino para los ladrillos, pero es imposible terminar por decreto con el espíritu represivo de una fuerza construida ...bajo el concepto del enemigo interno... ...en enero de este año... ...Mariano Bocachi ...interno de la unidad 6 de Dolores... ...denunció desde su reclusión... ...la explotación a la que son sometidos los presos... ...cuando realizan tareas laborales en el penal... ...cobran 11 pesos por mes... Eh, nosotros acá estamos... ...trabajando en una situación de explotación permanente... Imagínate que estamos cobrando quienes trabajamos en cocina, en panadería, en talleres alrededor de 11 pesos, 13 pesos por mes. Mariano Bucachi por Radio Nacional. Tres por mes. Eso por mes. 22 de enero de 2013. Y estamos cobrando, mira, ayer me estaban comentando, estamos jodando. Ahora El peculio de agosto del año pasado. Ahora llegó, me vinieron a avisar, como mira llegó, porque lo cobramos cada dos o tres meses, ¿viste? Llegó algún peculio. Ayer me avisaron... Para la que había... gente que no entiende, Mariano, ¿qué es el peculio? El peculio es el sueldo que nos paga el Estado, o sea, o el servicio penitenciario, supongo que el Estado trae el servicio penitenciario por la prestación que nosotros... O sea, por el trabajo que nosotros realizamos Una persona que trabaja a los 365 días del año En la cocina, en la panadería, en un taller Cobra 13 pesos por mes Por supuesto en condiciones infrahumanas en eh, no, los no, no, eh, con falta de higiene, fal, falta de seguridad Falta de todo, falta de todo, ¿viste? Yo me pregunto a veces eh, Miriam, acá acá creo que la cuestión de fondo en esto os hablaba de los reclamos hablaba de la de la poca responsabilidad de los jueces de ejecución en, en su trabajo no es cierto en las formas en que se ejecuta la pena y siempre digo lo mismo no digo eh, creo que la llegada de la democracia a las cárceles es una deuda que tiene la sociedad con ella misma no porque nosotros vamos a salir bien esto sería bueno de que la gente lo entienda presto no sé que no se tome como una amenaza sino como un dato de la realidad y, y cuando nosotros a ver yo no lo digo yo esto lo decías mejor tuve la suerte de poder por, con mucha lucha poder estudiar y lo decía dice la manera de vivir determina la manera la, la, la manera de pensar nosotros acá vivimos en una jungla luchando por un por todo y Y, y esa manera violenta muchas veces de vivir, bueno, continúa él, continúa cuando no nosotros regresamos de acá, ¿viste? De hecho, Mariano, vos ya estás próximo a tu libertad, ya estás con un régimen de salidas transitorias, sí. puedes ir a visitar a tu familia. Sí. ¿Qué pasó últimamente con los pasajes que el servicio penitenciario les, eh, les subvencionaba, lo subsidiaba eh, proveyéndoles los pasajes de micro para ir a, a sus localidades donde...? a las localidades de donde son originarios, donde viven. mira ese es un tema también, imaginate que nos cortaron los pasajes a todos la gente que salíamos con transitoria. Yo como vos sabés Miriam llevo casi 14 años detenido, estoy como vos decís empezando a salir paulatinamente y nos habían cortado los pasajes que nos daban para ir y venir. Eh, yo hice una vía hicimos un habeas corpus colectivo hace unos 20 días atrás más o menos que lo presentamos al juez de ejecución Esteban Nitty y acá de, que tiene o sea responsabilidad sobre esta jurisdicción Y no dio parte ni siquiera a la Defensoría. Yo llamé la Defensoría... Claro, por supuesto, en el, el avias corpus eh, aclaraba este tema también. que Solicitaba que tengan cuenta que quienes trabajamos acá, ganando 13 pesos por mes, 11 pesos por mes, no podemos sufragar los gastos de los pasajes. Y que estas salidas estaban potenciando más la reincidencia al delito que le inserción a la sociedad. Hay chicos que, imagínate, y salen que se encuentran con los dedos para afuera con la los, los chicos... Con los, con los dedos para afuera en la zapatilla ¿y qué le van a ir a pedir a la esposa separado 200 pesos que me tengo que volver el micro tengo que salir? No, muchos chicos no hacen no fluctúan estas, estas salidas porque no tienen plata para para solventar estos gastos Mariano, ¿hay, hay empresas privadas que tienen sedes dentro de las unidades penales y que utilizan la mano de obra de los internos porque hubo un accidente grave sí. en eh, En la cárcel de Batán, en, en Mar del Plata, Ajá. hay una empresa que se llama Tomatera, un trabajador eh, que estaba en el polo industrial del eh, servicio penitenciario, que dicen que es oculto, que es ilegal, adentro de Batán, se quemó eh, la mano... Eh, manipulan sin guantes, ollas con agua hirviendo y soda cáustica Sí, sí, sí, sí, tengo conocimiento de eso Y trabajan, el... ya te digo, no hay... no se respeta ninguna norma de seguridad eh, lo... Es todo, esto todo Pero volvemos a lo mismo, volvemos a la, a la falta de representatividad que tenemos nosotros Yo a veces cuando escucho, viste, a Caló, a Moyano, los gremios que representan a los trabajadores, y de vuelta hablamos a lo mismo, la, la llegada de la democracia a la cárcel es una deuda que tiene la sociedad. Mira. Ustedes no tienen ningún tipo de representación uh -huh. adentro de la cárcel. Bueno, está el Comité contra la Tortura, ¿no?, que usualmente, y el CELS, que usualmente sí. se ocupan eh, ¿Sí? de visitar las cárceles y de canalizar los reclamos. Es pero... verdad, es uh -huh. verdad, y lo y de hecho lo hacen muy bien hasta donde pueden, pero Tanto, los reclamos tantas las cosas que hay que cambiar acá. Un sistema que, que responde a una estructura... Eh, a ver, a una, tiene una estructura económico-política la cárcel. Eh, un, un, en, en lo económico responde un sistema esclavista. En lo político, un sistema totalitario. ¿Entendés? Así es. Entonces, imagínate... Y, ¿sabés? Mira, nosotros creemos en el modelo de este gobierno. No es que vamos a decirle, no, que no... No, sabemos que todos, que va a llegar, tenemos la esperanza de que va a llegar la democracia a las cárceles. De hecho vos le, le enviaste en alguna oportunidad una carta a la Presidenta, ¿no? Yo le envié una carta a la Presidenta, que no no, no recibimos respuesta. Pero pero te vuelvo a repetir, ¿sabés qué? No da más bronca eh, que estemos como estamos, porque vemos que del otro lado hay posibilidades lo vemos en nuestra familia vemos que nuestra familia trabaja nuestros hermanitos nuestros hijos estudian que tiene vemos que las cosas están mejorando viste vemos pues ¿no? es que lo vemos lo sentimos lo hablamos lo palpamos y, y, y en eso se enciende más nuestra esperanza de que sabemos que, que vamos a encontrar un lugarcito allá afuera viste eh, lo estamos está... esperando ¿eh? pero está bueno que empiecen a cambiar acá las cosas porque el cambio lo necesitamos acá y ahora Mire, acá tenemos que salir preparado. La voluntad es el 90% de todo, pero a veces no alcanza. En un mundo globalizado como en el que vivimos, si no salimos capacitados, si no salimos con un oficio, si no salimos la cultura laboral con otros hábitos, eh ganarte 13 por mes, 13 pesos por mes no hace a una cultura laboral, sino que genera todo lo contrario. ¿verdad? Cuando hablo de cultura laboral, hablo de que Un interno eh, sienta realmente, sienta eh, qué significa con el, con el trabajo de que tú puedes manos a 100 de mes poder comprarle un cuaderno, un par de zapatillas a tus hijos. Con 13 pesos por menos no logramos. Mariano, y, volviendo a, a esa sí. cifra de 11 pesos por mes, sí. cuando hablamos de 11 pesos, estamos diciendo que eso es lo que recibís en mano, producto de que te, hacen una, te dibujan una cantidad de descuentos Y, y esos descuentos van a parar al bolsillo inescrupuloso de, de algún este funcionario interno del servicio penitenciario o son esos 11 pesos los que figuran en el presupuesto son esos esto es lo, lo más vergonzoso que son esos 11 pesos lo que figuran en el impu en, en, en el presupuesto uh -huh. creo yo eh, chateo uh -huh. no te lo puedo asegurar porque no los manejo sí, Eso, sí. número sí. pero cuando vienen acá detallado la, la plata sí. o sea que con creo que dan 10 pesos más con la ayuda familiar, o sea que se iría a 22 o 23 pesos en total, pero para pedir esa ayuda familiar, eh, esto es irrisorio lo que te voy a decir. Porque te estaba escuchando y me estaba acordando de cuando cobrábamos el sueldo en la Colimba. Sí. Se hacían dos mesas. En una cobrabas tu sueldo, que ponele eran, no sé, 100 pesos, pero en la otra te agarraba un tipo y te decía, mira usted debe un par de medias, esto, lo otro, ¿no? y te llevabas 5 pesos. El presupuesto estaba armado para que cada colimba se lleve 100, pero en los bolsillos de no, sa no sabemos quién, durante décadas, quedaban esos supuestos descuentos en cuadernos. Este, non santos no por eso es que quizás ustedes tengan asignado en presupuesto el sueldo real sí. y eso vaya uno a saber de dónde queda ¿no? Mira no creo no creo que, que, que sea que haya mucha diferencia Ajá. en el sueldo real a lo que recibimos nosotros en última instancia, ¿viste? Sí. Lo grave de todo esto, eh, creo es que esto es una, es, está en manos del Estado, eso no es que uh -huh. que somos eh, 20 personas escondidos en un sótano de flores cosiendo ropa como de hecho se da, y lo veo tan, tan, tan mal como lo que pasa acá, con la diferencia de que esto lo está haciendo directa o indirectamente el Estado, ¿entendés? Claro, y, ¿no? y con una y con personas que realmente eh, estaría bueno que tomen hábitos de, de trabajo que estaría bueno de que sepa cuáles son los beneficios de trabajar, eh, ir a trabajar con ganas eh, y por un sueldo digno el sistema carcelario transformado en campo de concentración por la dictadura 76-83 apareció en la superficie con la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA Por primera vez eran escuchados los presos políticos y sus familiares. La dictadura en un momento fue presionada, este no solo por el gobierno internacional, sino también en ese caso concreto por el gobierno de Carter de Estados Unidos. Jorge Tayana. Y ellos ceden y, y deciden que se haga la visita. la visita. La visita requiere, la comisión requiere de una cierta autorización del, del país. este Creo que ellos pensaron que podían condicionar más la visita y de hecho se prepararon. En el caso de las cárceles cambiaron lo, lo, los regímenes de extrema, que no había nada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el 79 se acaba lo que en Rawson se llamaba el periodo bíblico, porque el único libro que podíamos tener era la Biblia, este, y se puede empezar a tener algunos libros, por supuesto, con su restricciones En Rawson, por ejemplo, no se podía tener papel en, en, en la celda, ni lápiz, nada por aquí, salvo media hora una vez por semana para escribir la hoja o sea, empieza a haber una serie de, de beneficios que se que se recuperan unos meses antes ya de, la, de la visita de la comisión como una forma de ir pre, tratando de presentar un papel más este normal los presos legalizados los que estaban según la carátula a disposición del poder ejecutivo nacional pudieron denunciar torturas y ejecuciones en las cárceles Mientras la dictadura agitaba en las calles el tristemente célebre somos derechos y humanos en esa época yo estaba en rawson este y fui una de las personas que entrevistó la, a la comisión La comisión entrevistaba a algunas personas y este y yo tuve la oportunidad de entrevistarme con ellos y de hacerle la, la denuncia de, de todo lo que pasaba, pero más que lo que pasaba, de lo que había pasado porque, digamos, una cosa era la situación en que nos encontraban digamos, los problemas del régimen o del trato pero otra cosa de lo que habíamos sido testigos, por ejemplo, como lo habían sacado para una ejecución extrajudicial a, a Dardo Cabo y a Roberto Pérez, y lo que queríamos era dar testimonio de todo eso que sabíamos que habíamos sido testigos más directos o indirectos, y que de hecho en la medida que no sabíamos cuánto íbamos a seguir este era importante poder este darlo así que si sí, yo fui beneficiado por esa visita de la, de la de la comisión y tuve la oportunidad de hacerlo ahí tuvo un gran rol este Andrés Aguilar que era venezolano este el mundo Vargas que era el secretario de la comisión Aguilar era el presidente el mundo Vargas era El secretario. Y esa visita eh, fue muy importante porque creo que marcó, o fue el momento, el punto de, de cierta inflexión en relación al tema de derechos humanos en la Argentina. Lo que, lo que más sorprendió de esa visita fue las miles de personas que se juntaron aquí en Avenida de Mayo. Este, y la mayor sorpresa y lo que le dio, dio más aliento a los familiares es ver que fueron muchos. Mario Clavel fue otro de los presos políticos que declaró ante la comisión en la cárcel de Rawson. Los tipos tenían un reclaro, digamos, lo que pasaba adentro, sabían, conocían las cosas que habían pasado, sabían cómo, cómo se relacionaban con nosotros. Te digo, me sorprendió realmente la calidez, la calidad, el nivel de los tipos, fue espectacular. Cuando yo llego, este me presento, yo me presento como montonero, como miembro del movimiento peronista montonero, es una cosa que vemos este planteado, digamos, este, desde donde nos presentamos, ¿sí? Entonces cuento lo que algunas cosas que habían pasado. Lo primero que me dicen es, habla, nosotros te escuchamos, pero no nos mires, mira para abajo, nosotros te vamos a escuchar igual, porque así evitamos que te lea los labios y sepa lo que nos estamos diciendo. Estamos en el medio del patio. El patio de Rarson tendría, bueno, fácil, 23 por un pico, 30 y... ...cinco metros de largo... ...por unos 20 de ancho... ...¿sí?... ...la parte del arche... ...migamos... ¿sí? ...y ellos estaban... ...en el medio del patio... ...fuera del perímetro del patio... ...estaban los guardias... ...en las torres... ...y arriba de los techos... ...había guardias... ...y yo mirando... ...mirando... mirando ...firmando... ...entonces ellos nos recibieron... ...en el medio del patio... ...exactamente y cuando yo me presento yo lo primero que me dice uno de ellos es este, bueno ahora este hablanos o escuchamos pero te mira para abajo así no te, no te pueden con no contaros decir tenés algo para darnos porque se podían llevar algunas cosas de forma subrepetitia para entregarles y de hecho se hizo la ESMA fue uno de los centros clandestinos de detención que fue desmantelado ante la llegada de la comisión muchos detenidos desaparecidos ...fueron trasladados a una isla en el Tigre. El 4 o 5 de septiembre de 1979... ...fuimos trasladados a la isla del Silencio. Víctor Basterra. Porque venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obrero gráfico. Que nos llevaban a la isla. Y el traslado de la EMA. Y sí, era posible. Pero nosotros nos quedaba la duda... ...¿por qué nos iban a sacar de un lugar? ¿Trasladarnos? ¿No era más fácil matarnos? que fue lo que pensamos durante todo ese viaje, ese largo viaje, hasta llegar a la isla. Y ahí ser depositados en el en, en la parte de abajo de una casa palafitada, ahí, donde dormían los guardias arriba, y para hincharnos las pelotas eran guardias viejos, empezaban a saltar todos a la vez. Entonces era toda una lluvia de polvo que caía sobre nosotros, que no nos dejaba respirar. Estamos barriendo, decían los hijos de puta. Me volvían loco, me va así supimos al traslado pero siempre con la duda o imagínate nos llevaron todos con, con agarrados así del hombro de, del compañero subimos a un vehículo del vehículo nos llevaron a, a un lugar que estaba mirábamos así estaba, se sentía el ruido del agua a la orilla Digo, bueno, pegan un tiro y no tiran al río esa era la, la explicación y, y los comentarios de los tipos mira que mirá la boluda esa que está el, abriendo la ventana es de tiro ¿Le tiro? No, no sé, deja que tire, deja que le tire. No me sé, lo pensaba la puta que lo parió. En manos de estos tipos estaba. Él sí fue a parar casi un mes a la isla. Cuando Héctor Olivera filmó La noche de los lápices, la democracia tenía apenas tres años. El guión indicaba que había que recrear la marcha de los estudiantes secundarios al Ministerio de Obras Públicas de La Plata reclamando la instauración del boleto estudiantil en la previa del golpe. Los actores, los extras, avanzaban y los alumnos de último año de la escuela de suboficiales tenían que jugar a la represión. Pero machete en mano, los reflejos todavía estaban condicionados por el viejo manual de estilo de la bonaerense del general Ramón Camps. Había que ficcionar digamos el momento de la represión, de la represión. porque estaban ellos delante con escudos. Tu genia de vin. Directora de casting de La noche de los lápices Y avanzaban los protagonistas, los actores protagonistas Y una serie, una cantidad importante de extras Que habíamos convocado así voluntariamente a ser parte Habían venido también uh -huh. de escuelas secundarias Un poco también por el sentido de la película Entonces empezaron a avanzar a la orden de del director de Héctor Olivera Y este, cuando estaban así, estaba planteado casi un, un, contacto. un contacto físico entre los represores y este grupo de estudiantes que avanzaba, los represores automáticamente empezaron a reprimir, de verdad. ¿Mm? Y hubo que cortar la toma porque era como sí. un reflejo condicionado, un reflejo, digamos. Claro. Si vienen, claro. hay que pegar. Exacto. Entonces hubo que parar y los actores fueron a hablar con el uh -huh. director a decirle, bueno y hubo que hacerlo otra vez, y otra vez volvió a pasar hasta la tercera vez que recién se comprendió que esa era ficción, que que... igual, <risa> cuanto más rápido, mejor, porque no sabíamos o sea, eh, qué límite tenía esta gente de la represión uh -huh. con estos actores que estaban ficcionando la situación, ¿no? Y ahí estaba Leonardo Sbaraglia, y muchos de ah, nosotros sí, claro. como... ...cuidando lo que pasaba... ...y cuidando también lo que emocionalmente pasaba... ...con estos actores que... ...en los lugares propios... ...digamos de, de los hechos... ...que además también convocaban a vecinos... ...que habían vivido muchas veces esas escenas... ...se producían situaciones de verdad complejas... ...muy emotivas... Uh -huh. ...y todos estábamos como yo diría... cuando ...mientras fue la filmación... ...estábamos así como a flor de piel... Eh, con las heridas, con las emociones, sin poder cicatrizar y que, bueno, haciendo a través de la ficción lo que cada uno podía con todo ese caudal que sucedía todos los días en la filmación, había algún hecho que nos llevaba a la realidad. Funes, en 7.50. Sistema Carcelario Argentino. Una deuda de la democracia. Luego estoy de vuelta después de la ausencia igual que la calandria que azota el viento y traigo mi canción como leñita seca recuerdos de fogón que invita la a atear y traigo mi canciones como leñita seca recuerdos de fogón que invita la a atear y, y divise tu su rato A orilla de camino a donde los camines tejgieron un altar al pie del calicanto la luna cuando pasa en no mi serenata la cresta del sal al pie del calián la luna cuando pasa en no mi serenata la cresta del sal Tu amor es una estrella con cuerda de gitana una luz que me alumbra en mi oscuridad has a la reja son la dueña de mi alma soy mi luna cautiva que me ves laisada has cerca de la reja son la dueña de mi alma soy mi luna, luna cautiva que, que me ves Echango Rodríguez compuso esta zamba durante los cuatro años que cumplió en el pabellón 11 de la penitenciaría de San Martín, provincia de Córdoba entre 1963 y 1967 acusado de matar a un hombre durante una pelea el cantor contrajo matrimonio en la cárcel con Lidia Aide Margarita Bay, la gringa 1965 y Luna cautiva ...documentó esa historia de amor. Rodríguez habla de un toro maniero... ...que se cruzó en su camino... ...la causa, el motivo que lo llevó a la cárcel... ...y habla también de grillos enamorados... ...para simbolizar los grilletes... ...que lo sometían al encierro. Dice que la luna proyecta sobre su celda... ...esa luz que me alumbra en mi oscuridad... ...y le pide que se acerque a su reja... ...porque es la dueña de su alma pero mientras no tenga libertad, seguirá siendo su luna cautiva que me besa y se va. El espíritu de la canción fue tomado por Marcia Paradiso para titular el documental Lunas cautivas, historias de poetas presas. La obra cuenta cómo se abrazan a la poesía un grupo de mujeres privadas de su libertad. Una historia que sirve para comprobar que los nuevos edificios carcelarios, en muchos casos, son mucho más cálidos que los encargados de decretar las reglas de juego de ese lugar. Estoy súper estremecida y contenta de participar un poco de todo este proyecto alucinante. Documental Lunas Cautivas. Historias de poetas presas. Hay un poema de Paco Brondo que decía... El... Del otro lado de, la, de las rejas está la realidad. De este lado de las rejas también está la realidad. La única y real es la reja. <risa> <risa> la de Rondo lo escribió en la cárcel de Villa de Ochoa contame cómo nace el proyecto el proyecto nace en un principio de un el lugar capítulo completo esta noche a las 23 <risa> en fures el Memorioso y te recuerdo si querés ver lunas cautivas de historias la de poetas presas la en el Gaumont de jueves a miércoles 15 y 50 y 21 y en el Cosmos jueves a domingo a la hora 17 faltan 10 para las 3 tiempo de noticias en AM750 Y 50 en 7.50. Argentina Avanza, Derecho a la Información. Hora 2, 51 minutos. Humedad 78%, temperatura 8 grados, 8 décimas. Julio Alac indicó que 11 internados en el Hospital Militar están en condiciones de alta médica. El ministro de Justicia y Derechos Humanos concluyó que muchos represores están buscando un destino más confortable para transitar el periodo de detención. A partir de ver que el argumento de traslado de Marchi y también de Olivero eran cuestiones realmente menores, el Poder Ejecutivo, por decisión de la Presidenta, quiso evaluar en forma eh, interministerial, interdisciplinaria, la situación de los periodos de la libertad, para poder revisar su historia clínica, hacer una evaluación personal y junto, y esto es muy importante, con los médicos tratantes de la unidad hospitalaria, junto con los médicos que los venían asistiendo, poder determinar un diagnóstico y un tratamiento de la supuesta dolencia que padecía. A la comisión se lo tardaron 30 días, lo sorprendente es que esta comisión fue creada el lunes último, y en sólo tres días pudo determinar que los 11 internados en el hospital militar están en condiciones de alta médica, lo cual indica de que, y también puede proyectar que muchos de quienes están pidiendo hospitalización en los centros médicos de la fuerza a la que pertenecen, lo que están en realidad haciendo es buscar un destino más confortable para poder transitar el periodo de su proceso de atención Además, ALAC consideró que este tipo de situaciones demuestra que los delitos de lesa humanidad no son parte del pasado y que requieren de una activa y comprometida participación del Estado. También le hemos pedido a la justicia, que es la única que tiene autoridad para internar y sacar de internación a estas personas que están injustamente internadas, vamos a elevar este informe para que la justicia proceda a trasladarlos a los centros penitenciarios que corresponden a cualquier persona que haya violado la ley en la República Argentina, porque decimos que esta situación viola la ley 24.660, que es la ley que establece la pena privativa de la libertad. También esto pone de manifiesto una cuestión. Muchas veces se plantean que la investigación de los crímenes de lesa humanidad son cosas del pasado, que los crímenes de lesa humanidad, la investigación de los crímenes de lesa humanidad, parecería que lo único que pretenden es corregir cosas del pasado. Y esto muestra que los privilegios en quienes han cometido estos crímenes son un tema absolutamente actual, y que son de altísima gravedad, como son las fugas, por ejemplo, y como son las internaciones injustificadas, que merecen y siguen mereciendo una activa y comprometida participación del gobierno y del Estado todo en el esclarecimiento y en la en el cumplimiento efectivo de las condenas que la justicia ha oportunamente. Hernán Lorenzino y Julio De Vido recibieron al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El ministro de Economía y su par de planificación mantuvieron entrevistas con Luis Alberto Moreno, con quien analizaron la marcha de los préstamos que otorgó el organismo al país. Con Debido, el directivo colombiano analizó la evolución de los 561,1 millones de dólares en créditos otorgados por el organismo para obras de infraestructura. En tanto, con Lorenzino analizaron la situación económica global y de la región y los distintos planes de crédito que la institución mantiene con Argentina. Los EDIN suscriptos suman casi 12,5 millones de dólares en el primer mes, En tanto, los presentados al cobro suman 4.243.000 dólares. Se trata en su totalidad de operaciones realizadas en el sector inmobiliario. Representantes del sector expresaron que agosto va a ser un mes importante para la suscripción de Cedín y que en septiembre habrá un gran salto de calidad. pelota Juan Sebastián Verón lamentó el empate contra Arsenal sobre el final del partido. El capitán de Estudiantes, que volvió al club tras haberse retirado en junio de 2012, explicó que se fue con bronca con el resultado en el comienzo del torneo inicial. A pesar de eso, se mostró satisfecho con el rendimiento personal y del equipo. Humedad 78%, temperatura 8 grados, 8 décimas. Tatiana Kushner. 7.50 avanza derecho a la información tipos de whisky i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 tipos de whisky wikipedia en 750 yeah. gustavo campana empieza de cero y hasta las 4 en am 750 cuando el nuevo día llegas todos horas 56 minutos La temperatura para Capital y alrededores es de poco más de 9 grados. El pronóstico del tiempo está indicando para el día de hoy una mínima de 5, una máxima de 14. Y zona libre de Paraguas, Capital y Gran Buenos Aires, entre el domingo y el martes, de acuerdo al extendido. Con temperaturas que van a andar entre los 16 y los 18 de máxima y mínimas entre los 4 y 7 grados pero buen tiempo, insisto zona liberada de paraguas capital y gran Buenos Aires desde el día de hoy hasta el próximo martes siempre que tienen fecha los recomendamos cuatro vientos, vuelven con un concierto inolvidable el espectáculo que presentaron hasta no hace mucho en el Teatro Picadero agenda 10 de agosto, 5 de la tarde, en el Galpón Diablo Mundo, allí en Brown 3589, en la localidad de Temperley. Como siempre te decimos, recordar o descubrir. Si ya los conoces, siempre es una buena oportunidad para toparte otra vez con sus sonidos. Y si no, bueno conocerlos, descubrirlos, agendarlos, saber quiénes son. Años de soledad de Tía y nunca tuvo novio de Bardi y Cadícamo a través de cuatro vientos. Cuatro Vientos vuelven con un concierto inolvidable. El 10 de agosto a las 5 de la tarde en el galpón Diablo Mundo, allí en Brown 3589 de la localidad de Temperley. Gustavo Campana de 0 a 4. Prohibido amanecer. Le dijimos en el comienzo del programa que íbamos a dividir en tres la presentación del disco del Cuarteto Covielo, el segundo disco, llegaron. Primero con temas propios, después con clásicos de la década del 40 y nos guardamos para el final algunas perlitas que tienen que ver con este formato tanguero para hacer, por ejemplo, la cita rosa o para cantar un anónimo, anónimo mapuche. Arrancamos por el Yoruguá, la canción y el poema de Cita Rosa con la voz de Mariano Masay. pasó hoy que ya pasó la vida hoy que me río y si pienso hoy que olvide aquellos días no sé por qué me despierto algunas noches vacías oyendo una voz que canta que tal vez es la mía Quisiera morir ahora de amor para que supiera más. como y cuanto te quería morir ahora de amor para que se quiera algunas noches de más si es que las hay todavía huyendo como sin mi Por esas calles vacías Entre las sombras echante Y un triste olor de glicinas Escucho una voz que canta Y que tal vez es la mía su pieras sí. como i qua Ahí estaba el cuarteto Cobielo haciendo Alfredo Zitarrosa la canción y el poema. A ver cómo suena un anónimo mapuche con bandoneón de fondo y la voz de Alejandro Gullot. Winca onal. campana de largada prohibido amanecer gustavo campana hasta las 4 en la m 750 en un ratito porque la revolución de las máquinas a veces no te lo permiten Te voy a cumplir la promesa de Wink O'Nal. Mientras tanto, el último tramo de este recorrido por la carrera musical de Nito mestre Cerramos el repaso de la música de Nito Mestre hoy, que cumple 61 con El Tuerto y los Ciegos y Lobos de mi alma. Gustavo Campana de 0 a 4. Prohibido amanecer. Ahora sí, te pago lo que te debía. El cuarteto Covielo Y cómo suena con bandoneón un anónimo mapuche en la voz de Alejandro Gullot. Huinka Onal. A la orilla del tolte, tras tu pido matorra, con don negroso va y ve, la bala india su chamar. Cuin Capillo Se endereza, se despeja Levanta su frente al sol Y lanza al aire su queja a manera de canción Huín catreguá Huín capishó Me quita de mi potrillo Mi casará el herrero Me quita de mi potrillo Mi rocawá el herrero Cuinca tregua Blanco ladrón Pero su canto no es canto Ni alegría que nodosa goza Es su pena, es su quebranto Es su dolor que rebosa Cuinca tregua Cuinca tregua Min capillo Min catregua Min capillo Blanco ladrón Blanco ladrón, me quitaste mi potrillo, mi caza, vaca y ternero. Buen capillo, blanco ladrón, blanco ladrón. Para hablar de estos tres campos en los que quedó dividido el disco, va a estar con su bandoneón la semana que viene aquí en los estudios de la 7.50 en Prohibido Amanecer. Cobielo, y con él vamos a hablar de la recreación de los temas de la década de oro del tango, vamos a hablar de las composiciones propias del modelo 2013 del cuarteto Cobielo, y también vamos a hablar del valor agregado que tiene meterse con sonido bandoneón a hacerlo a cita rosa o un anónimo mapuche. Todo esto con Cobielo la semana que viene aquí en Prohibido Amanecer hasta las 4 Prohibido amanecer en AM750 quien cumple 87? Anthony Dominic Benedetto Tony Ben Magic has me in its spell That old black magic that you weave so well Those icy fingers up and down my spine The same old witchcraft when your eyes meet mine The same old tingle that I feel inside Then that elevator starts to ride then down and down I go Round and round I go Like a leaf caught in the tide I should stay away But what can I do? I hear your name And I'm a flame A flame with such a burning design That only a kiss Can put out the fire Cause you're the lover I have waited for You're the mate that Una discografía increíble que va desde principios de la década del 50 hasta la tercera parte de los duetos que arrancaron en el año 2006 y terminaron el año pasado, en el 2012. Tony Bennett hoy cumple años. Tony Bennett nació en Nueva York un día como hoy pero de 1926. It must have been moon glow Way up in the blue It must have been moon glow That led me straight to you I still hear you say Dear one, hold me fast And I started praying Oh Lord, please make this last We seem to float right through the air Moon glow way up in the blue I always remember That moon glow gave me you We seem to float right through the air. Primero esa vieja magia negra y después brillo de luna. Nació un día como hoy, del año 26 en Nueva York. Tony Bennett. Algo se escucha en el <evidencia> medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Gustavo. Gustavo. Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. campana. campana. campana. Se viene un nuevo Luna Park para la gente de Dancing Mood. Y el otro día, charlando con Hugo Lobo, él nos decía, no solamente vamos a hacer lo de siempre, que son esos viejos covers de la década del 50, del 70, con una pizca de, de ska en cada uno de ellos, siempre, siempre, siempre, en cada una de, de, de las nuevas versiones, de Dancing Mood aparece el escape para no solamente revitalizar esa vieja partitura sino a veces para poner las patas para arriba y, y, y solamente ser un punto de partida pero además va a haber una muy importante presentación de material propio que es algo así como refundar la banda una banda que ha trabajado durante tanto, tanto, tanto tiempo recreando viejas partituras transformando al estilo de las Big Bands de las viejas Big Bands la música popular de los últimos 30 años ahora arremete con su material propio y eso es lo que vamos a escuchar en este mini recital Dancing Mood, modelo 2013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 Que, que mezclaron un poco todo, ¿no? El red, el soul, con el red británico, ¿no? Okay. Uno de los emblemas son los specials y uno de mis ídolos de la adolescencia de la infancia, así que grabó con nosotros en el disco triple, es uno de los invitados y es uno de los que le devolvemos la cortesía, más allá de mucha gente no lo conozca particularmente, de, de poder darle la oportunidad de tocar